y eh, agradecerle no porque están aquí en la apertura de sobres que es de Unidades Educativas Juancito Pinto desde el nivel inicial, ¿no? Como hay un monto referencial ya que es de 690.223 eh, con 0.44 bolivianos, ¿no? Entonces, este eh, como municipio el alcalde ha visto, digamos, la la población, la cantidad de niños que se encuentra, por eso este Como, como alcalde él ha, ha visto la necesidad ¿no? de, de hacer un kinder y, y los kinders pues el nivel inicial tiene que estar este, en otro en otro lugar digamos en, en otro muy aparte de lo, del primario y el nivel secundario ¿no? Sí eh, la cantidad de población es alto ¿no? en esa unidad educativa tanto como primaria y secundaria también. ¿no? Son cinco empresas ¿no? Sí, cinco empresas sean eh, se han propuesto no en la cual este hay un proceso ya para después de ver la, las carpetas revisar las carpetas no y continuar con este proceso que es la construcción del nivel inicial de Juancito pinto